Zijn son superpoderes que todos nosotros ...apenas superamos las 4 de la madrugada... ...momento en el que comienza en Radio Nacional... ...la Radio Pública... ...el programa intitulado Los Cuatro Fantásticos... ...programa que se emite... Lo, ...en la madrugada, de los días domingos... ...entre las 4 y las 6... ...mi nombre es Nicolás Rosinski... ...y pasaré a presentar... ...a mis compañeros presentes en esta mesa... ...según el color de sus remeras... ...el remera rojo punzó... ...tiene, eh, por la, obviamente por, por su pertenencia... ...al Partido Federal... Tiene el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosecki. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Oh, fantástico. Remera Rosa tiene como obsequio por su participación en el Giro de Italia, el campeón de ese Giro, el señor Emiliano Brescia. ¿Qué tal? ¿Cómo le está? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, por suerte. Agustín Camisa, dicen que en algún momento formó parte de este programa, aunque ahora, por los sucesos que son por todos conocidos, no está aquí. Le mandamos un saludo desde aquí hasta en la localidad en la que se encuentre, en la hermana provincia de China. ¿Cuándo vuelve? No se sabe. Es eh, todo un secreto. Usted sabe que todo lo que refiere al Oriente, al Lejano Oriente, eh, suele manejarse en términos de secreto. No podemos eh, precisar más que esto. Obviamente, excepto que eh, sea eh, habilitado a nosotros por la embajada correspondiente. ¿Se hizo un cambio de cara? Es muy probable que haya cambiado su cara... ...que haya cambiado su dieta... ...y que haya cambiado... ...lo que no va a cambiar nunca es la afinidad que tiene él por nosotros... ...y por todos ustedes, eh, queridos oyentes. Hemos dicho ya nuestros nombres... ...hemos dicho toda la parte técnica de este programa... ...digamos que esta emisión se dedica a musicalizar... ...las dos horas que van entre las cuatro y las seis... ...de una manera temática. ¿Cómo es esto? Se preguntará usted, Rodrigo Lamardo... ...usted, Emiliano Grecia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Bueno, pues tomamos una determinada lógica, la subdividimos en cuatro sublógicas Y con respecto a eso, eh, hacemos el programa propiamente dicho Lógicamente esto ser... musicalizamos ¿Cómo esto... es esto, no? Claro, ¿cómo es esto? Sigo preguntando, porque sí. es esa explicación para Usted... una persona... Supóngase que hablamos de los cuatro vientos, estos son el norte, el sur, el este y el oeste Bueno, entonces haríamos alguna música que refiera a cada uno de los puntos cardinales O si hacemos los cuatro quesos... ¿Cuáles son los cuatro quesos? Algo que nunca quedó del todo aclarado, bueno... Es investigaríamos un... al respecto... Uno se puede repetir, queso azul orquefor que es lo mismo... Claro, podríamos también hacer cuatro cantores de la ciudad de Tandil... En cuyo sí. caso buscaríamos a cuatro cantores en la ciudad de Tandil... Y en caso de haberlos, musicalizaríamos el programa con ellos Cuatro músicos uruguayos... Claro, ah, una, una, un cuarteto de cuerdas, entonces buscaríamos un violinista... Un violero, ¿violero o violista? El que toca la viola da gamba. Violista. Un violista, un violonchelista y un contrabajista, por ejemplo, y así ad infinitum, ¿sí? ad nauseam. Muy bien, eh, usted se preguntará de qué trata el programa de hoy, pero yo todavía no se lo voy a decir porque antes tenemos que dar las vías de comunicación electrónicas con los cuatro fantásticos. Tenemos una vía en el blog, en serio, en la blogófera, ¿Sí? Sí. Oh. Que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Dígalo más despacio que no pude anotar. Loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Los Muy bien, ¿qué había ahí? Ahí tenemos, lo más importante es que están los programas. Los programas viejos. Los nuestros. Los nuestros. El de Dubati no está. No está el de Dolina. Dolina no está Tampoco, tampoco está. No. El de La Rea. Tampoco. No estamos autorizados a subir y piratear esos programas. No, claro que no está. Hasta estamos. ahora. Por no. ahora, no. Claro. Hay que ver en el futuro. La ley SOPA no nos permite. Muy bien. ¿Se acuerda de la ley SOPA? Fue hace poquito. La ley poquito. SOPA, claro. La, la ley en contra de las transferencias digitales que se aprobó en Estados Unidos. Así que, así que ahí puede encontrar programas viejos, programas nuevos, programas del futuro. Lista de temas, fotos y un video prohibido de un integrante de este programa. Sí. Que no tiene máscara, no tiene ni máscara ni ninguna otra prenda. Usted tiene que descubrirlo por la voz. Claro. Seguimos en internet, las nuevas tecnologías de comunicación. Estamos en la red social de Facebook también. Usted puede buscar los Cuatro Fantásticos Nacional y bueno allí darle clic a me gusta. ...e interactuar con nosotros y nuestros oyentes... ...los cuatro fantásticos nacional... ...cuatro con letras, no con números... ...así que bueno, ahí puede comunicarse también con nosotros... ...en caso de que usted lo que quiera hacer sea... Eh, ...escucharnos... ...y no tenga al alcance... Eh, ...una radio... ...o esté en un lugar donde Radio Nacional no llega... ...puede entrar a, radio, a radionacional.com.ar... ...y ahí escucha desde cualquier lugar del mundo... ...siempre que suene nuestro horario... Si usted pone Nacional.com.ar en el horario de, eh, por ejemplo, Galende, lo va a escuchar a Galende, no nos va a escuchar a nosotros. ¿No? O si lo pone en el horario de, de Weinfeld, lo va a escuchar a Weinfeld. Sí, sí. No nos va a escuchar a nosotros. No, no insista, por favor. ¿Y si usted lo pone... No, señor, no vamos a escuchar sí, a esa sí. hora, no vamos nosotros. ¿Y si pone a las 4 de la mañana, no va a estar La REA, no va a estar Polimeni, no, no, no, claro no, no, no, no, vamos a estar nosotros. Lamentablemente. Sí. Eh, eh, así que domingos de 4 a 6. Usted sabe, primero Marmurek y Rimavicios, Placido Domingo, un programa con el que hemos tenido pleitos judiciales incluso. Uh -huh. Salimos empatados, por primera vez en la historia de la justicia. Luego El Revuelto Gramajo, un programa latinoamericanista, etc. Nosotros y después El Amanecer con Omar Monero Palacios para dignificar el domingo de Radio Nacional. Eh, ¿Tenemos algo más que decir? No. Sí, ¿cómo que no? Tenemos que ah, decir de sí. qué se trata el programa de hoy. Ah, pensé que iba a tirar un separador y después. No, no, no. No, no, tengo que abrir el sobre en este momento. Tenemos un sobre que nos llega lacrado eh, desde la, nuestra oficina creativa, toda integrada por Chimpancés Publicitarios. Eh, nos mandan un sobre donde nos dicen de qué tenemos que hablar. Voy a abrir. Tenga cuidado, por favor. Bien, ¿eh? ¿Aprendió? Ah. Sí, muy bien Casi casi logro Dejar el lacre intacto Incluso Pero no No pudo ser ¿Qué dice? Artistas Con otra profesión Músicos Con otra profesión Ah, muy bien O sea Gente que aparte De dedicarse a la música Se dedicaba A alguna otra rama Del arte O no No sé Creo que todas En, en este caso Todo el arte Así como, no sé Goyeneche Por ejemplo En una época De su carrera Además de cantar Manejaba un colectivo Bueno en este caso no será Goya Ninche, pero sí cuatro artistas Que tuvieron además otra profesión Cuatro cantores, ¿no? ¿Los cuatro son cantores? No No, no, no son los cuatro cantores eh, Aquí en Los cuatro Fantásticos Ya volvemos y le, empezamos con el programa considerado en sí propio Radio Todo Terreno Cuatro por Cuatro Decíamos entonces... Cuatro músicos dedicados también a otra profesión. Y los cuatro, me animo a decir, a la profesión de la radio. Sí. Cuatro artistas que aparte hicieron radio. Me toca musicalizar eh, al primero. Y he traído, quizás, al mejor músico uruguayo de la historia después de Carlos Gardel. Ah. Sí, claro. Siempre después de Gardel. Y si es uruguayo, siempre después de Gardel. Me refiero a don Alfredo Citarrosa. Ya vamos a contar de la vinculación de Zitarrosa con la radio, pero... Arranquemos musicalmente el programa con esta bonita pieza musical intitulada El Violín de Becho. El violín en la orquesta cara de chiquilí sin maestra y la orquesta no sirve no tiene más que un solo violín que le duele porque a hecho le duelen violines que son como su amor chiquilines Pecho quiere un violín que sea hombre que al dolor y al amor no nombre Pecho tiene un violín que no ama pero siente que el violín lo llama por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido mariposa marrón de madera niño violín Que se desespera cuando beetje en dat het een en het en Que a Becho le duelen violines Que son como su amor chiquilines Becho quiere un violín que sea hombre Que al dolor y al amor no los nombre Vida y muerte violín, padre y madre El violín y de hecho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. <risas> Los Cuatro Fantásticos, el Prime Time de las 4 de la mañana. Decíamos que Alfredo Citarrosa no era tan solo un cantor, un gran cantautor de, de aquella orilla del Río de la Plata. Digamos, eh, además, que la primera vez que enfrentó un micrófono no fue como cantor, o sea, antes de ser cantor, él fue locutor. Trabajó en varias radios, trabajó en Radio El Espectador, una de las radios más importantes de... Montevideo, de donde parece que se fue medio mal, pero allí había hecho, bueno, locución de tandas, había, paso, había animado programas, había hecho relato en radioteatros, había tenido espacios propios incluso, se fue medio mal, se fue medio peleado con la gente de, de Radio El Espectador y se fue para Perú, donde, eh, bueno, con, con la indemnización del de espectador se va para Perú, donde trabaja como periodista y locutor en la Radio Limeña Programas del Perú. ¿Y a quién reemplaza? ¿A quién? ¿A quién reemplaza? Se lo voy a decir después de esta bonita página musical que se llama Pal que se va y habla claramente de cuando Zita Rosa se fue al Perú.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 De je llama maleta lo que no vayas a usar son más largo los caminos pal que va cargado de más Aura que sos mocito y apitas como el que más no cambies nunca de trillo, aunque no tengas pa fumar Sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es mal que viene y mal que va, no te olvides del pago si te vas para la ciudad, y más lejos te vaya más te tienes que acordar, cuanto más lejos te vaya más te tenés que acordar. Continuamos en Los Cuatro Fantásticos, en la radio pública, en AM870, hablando de cuatro artistas, cuatro músicos que también se dedicaron a la radio. Y estábamos con Alfredo Citarrosa, que había hecho radio en El Espectador, se había ido medio mal, y llegó al Perú. Y habíamos dicho que reemplazó a alguien en la emisora alimeña Radio Programas del Perú. Y me refiero al peruano parlanchín, a Hugo Guerrero Martínez, nada más y nada menos, Personaje más que conocido en la radiofonía argentina, un genio de la radiofonía argentina, sin duda alguna, autor de ciclos tales como el, el show del minuto, un gran locutor, don Hugo Guerrero Martínez, que decíamos fue reemplazado por nuestro primer personaje, don Alfredo Citarrosa, cuando anduvo por el Perú. Ahí, cuando está en Perú y no en Uruguay, es cuando Citarrosa. Debuta como cantante profesional Él cantaba, entre amigos y esto Y en un programa de televisión En el que cobra 50 dólares Canta con un trío de guitarras Que dirigía Martín Torres Así que de esa forma y en el Perú Por una necesidad económica Es como Zita Rosa debuta Musicalmente, debuta como cantante Escuchemos Una zambita más de Don Alfredo Zita Rosa Se llama Zamba para vos Y suena así No canto por vos Te canta la samba Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por vos ze canta la zamba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sandita canta, no la esperes más. Tenes que pensar que si no volvió, es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor, que se marchitó, que se marchitó. esperando Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Dijo que tal vez Me estuviera amando me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no la esperes más, tenés que Pensar que si no volvió, es porque ya te olvidó. Perfumá esa flor, que se marchitó, que se marchitó. Escuchábamos Zamba para Vos, eh, por Alfredo Citarrosa. Y lo habíamos dejado en el Perú, cantando y haciendo radio en lugar de Guerrero Martínez. Luego vuelve al Uruguay, eh, donde bueno empieza a trabajar nuevamente en su profesión de locutor, donde trabaja en distintas emisoras y también en un canal de televisión. Y allí es donde graba su primer disco para el sello tonal. Bueno, con grandes eh, canciones como El Canva, Recordándote, Mire Amigo, Milonga para una Niña y más. De allí en adelante es donde Alfredo Citarrosa decide seguir con su carrera como cantante cuando realmente le iba muy bien. Y de esa manera la locución uruguaya pierde a un gran locutor, o al menos así dicen, pero la música gana quizás, decíamos de vuelta, a su más grande artista, detrás de Carlos Gardel, claro, el nacido en Tacuarembó. Escuchemos una de las obras cumbres de la música de Citarrosa, Esto se llama Doña Soledad.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 interés tendrá sin la generosidad Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más la carne y la sangre son de propiedad del patrón Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó Doña Soledad, yo le converso de más Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar Cierto que quiso querer, pero no pudo poder Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar Mire Doña Soledad, póngase un poco a pensar Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad Hay que trabajar Pero hay que pensar Doña Soledad Se nos termina ya casi la posibilidad de escuchar a don Alfredo Citarrosa. Hemos contado un poco de su labor como locutor, tanto en el Uruguay como en el Perú, y de vuelta luego en el Uruguay. Aprovechemos para escuchar una última tonadita. Esto se llama Adagio en mi país. Todos ustedes lo conocen probablemente Es lindo volver a escucharlo, suena así. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre, que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que en sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. tierra, madre tierra yo lo sé dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente Declara del honor, tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. de cada puerta está alerta mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción y mañana también cantará en mi país somos Que hij cuando empieza a amanecer, dice mi pueblo, que puede leer en su mano de obrero el destino y que no haya divino ni rey. Que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Es mi país que tibieza cuando empieza a amanecer. Yo no sé, el sol del pueblo arderá Nuevamente al a mi tierra Escuchábamos entonces Adagio en mi país Por Alfredo Citarrosa. Hemos hablado del artista uruguayo Entre estos cuatro artistas que se dedicaron a la radio que sonarán en el día de hoy. Lo que suena ahora es una tanda publicitaria. Y luego Rodrigo Lamardo con el próximo artista aquí en Los Cuatro Fantásticos en la radio pública. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia. Llegan a la madrugada. Se van cuando sale el sol. Los Cuatro Fantásticos. Un programa hecho con... Amor Segundo bloque de los cuatro fantásticos en Radio Nacional AM870, la, la radio pública Tu casa Queda bien, ¿no? Básico oh, para cerrar sí. Para un separador Me encanta Una artística Hoy un programa dedicado a cuatro músicos Que, tienen, que tuvieron otra profesión otro, otro oficio Como la radio Hacer radio Tanto en la locución como en la conducción y en este segundo bloque vamos a hablar de Marcelo Rodríguez, ¿quién? Más conocido como Gillespie, ah, ahora sí, compañero de la casa, compañero de National Rock, claro. que está todas las tardes en la 93.7 y que ya tiene una trayectoria importante dentro de, de la radio, trabajando como conductor, como humorista, lo ¿no? que es el en casi todos sus trabajos se caracteriza por, por eso, ¿no? La mezcla de la conducción, el humor y la música. Sí, estuvo en televisión también, ¿no? También en televisión, hizo bandas de sonido para películas, para publicidades, eh, un trabajo destacado y con grandes figuras claro. en la radio, que a lo largo de esta media hora vamos a ir nombrando con todas las personas con las que trabajó. Y también tiene una carrera musical interesante, tanto como colaborador de otros grandes músicos, como una carrera solista vamos a escuchar canciones de su primer disco, que capaz sea lo más desconocido, que fue editado en el año 1998 y se llama Ultra Deforme. O Ultra Deformé. Hay algunos que lo llaman Ultra Deforme y otros Ultra deformé. Así que empecemos con la música, con un tema compuesto por el propio Guilespi Marcelo Rodríguez, llamado Dada. Dada, de Marcelo Rodríguez, más conocido como Gillespie, que nació en Monte Grande el 16 de agosto de 1965. Trompetista él. También toca el piano, pero es conocido en la música como trompetista. Es el trompetista del rock, ¿no? Sí. Probablemente sea uno de los, ¿no? de los referentes. De los referentes. O por lo menos, cuando alguien quiere grabar una trompeta en un disco, lo llama Gillespie. Hablando de las bandas más consagradas como dividido las pelotas, ya que Gillespie formó parte de Sumo claro. en los últimos años de, del grupo, allá por el año 87, 88. Más como invitado que como, sí. como músico estable, pero sí, era, era de la bandita que, que se movía con Lucas. Sí. También estudió psicología en la, en la UBA. ¿Y terminó? No, no terminó. Ah. Yo me voy a dedicar a la trompeta, dijo, y se dedicó así a la trompeta. Debutó como músico en 1984 en el Festival Mar del Jazz. Y luego formó parte de la, sonora de, de la Sonora del Plata, junto a Mexus Tiberea y Nono Belvis. Mexus Tiberea, otro que podría haber formado parte del programa de hoy, aunque no será de esa forma. Luego formó parte de Sumo, después de Divididos, de su primer disco, uh -huh. 40 dibujos ahí en el piso. Después participó en la banda Pachuco a Cadáver. La banda de Petrinato. Otro que también hizo radio, y, eh, es músico de hizo radio, o uh -huh. hace radio. Y en Las Pelotas. Luego también colaboró con otros artistas como Luis Salinas, ya saliendo un poco del rock, ¿no? Luis Salinas, eh, también mucho con Pedro Aznar, con Walter Malosetti, con Daniel Massa, con Willy Crook. Y empezó a trabajar en televisión. Empezó haciendo música para televisión, cine y publicidad. Fue también productor musical, ¿se acuerda de fútbol de primera? Claro. Muy bueno era, estaba eso de llevar a músicos y que tocaran como un, en el entretiempo del partido. Como aparecía, separador. claro, aparecía durante el programa No era que tocaban en las canchas No, en la cancha no, ya estaba todo armado en claro. el estudio de la tele ¿Era en vivo o era grabado? Era grabado, me parece ¿eh? Iba, Eran spots que se grababan y se ponían luego No era que tocaban en el estudio me Pero parece. estaba bueno, ¿no? La primera sí. vez que se fusionaba la música sí. De todos los géneros con, con el fútbol sí. Por lo menos había algo artístico Claro, y no solo... digamos, no solo Se guardaban los goles para que solamente los pudiera ver ahí Sino que por lo menos ponían un poco de música Sí, sí ¿No? ¿Qué tiempos aquellos? El arte no solo estaba en una gambeta, sino también en un acorde. Claro. Luego también trabajó en la tele, en la Pregunta Vegetal, en América TV, y en un programa que hizo historia en el cable, que es Orsay a la medianoche, claro. sí. junto a Petinato y Bibonadeo. Sí, sí, sí, señor, claro. Hacía sí, un gran personaje que se llamaba Aníbal Hugo. Uh -huh. Un personaje delirante, recurría mucho al humor absurdo, relataba partidos, Era bárbaro, animal. Hugo. Fue un poco el pionero de ese tipo de programas de cable, medio deportivo, medio en broma. Claro. En ese horario, horario de trasnoche, ¿no? Que después siguió el mar de fondo, claro. no creo, pero como que se puso de moda una época. Orsay, no sé si fue el más exitoso, el más exitoso pero sí fue el primero. Es, es un poquito hijo de chachachá, pero claro, ¿no? sí, con la mezcla del deporte claro. es el, son los primeros que lo explotan. Otro programa de la noche era Duro de acostar. Junto a Petinato, Claro. Que ok. ahí también hacía el personaje de Aníbal Hugo. Y luego también condujo el resumen de los medios en Canal 9. Sí. Y estuvo también con Castelo en, en Canal 7, Medios Locos. Medios Locos. Con. Y... Con Castelo, con. ¿Mex no estaba también? No podría asegurárselo, pero estaba también. Eh, bueno, está bien. Gisela Marciota. Marciota. Y ahí está otra muchacha que no me No sale. me acuerdo, yo también. Sí. La tengo ahí, tengo una sí, imagen, sí, sí. pero no, no el nombre. Sí. Buen programa también. Era muy bueno. Bueno, siempre, ¿no? El absurdo, la información y el humor. Y la música, siempre en todos los programas. Y hablando de Castelo, también trabajó en radio, mucho uh -huh. tiempo con Adolfo Castelo. Trabajó en el programa en Mitre. ¿Se acuerda? Eh, Mirá lo que te digo. Mirá lo que te digo. Entre el año 2003 y 2004. También con Barragán, con Alperín. Sí. Con toda esa bandita era. Uh -huh. en, aunque parezca mentira con Barragán y... No, oh, pero Barragán creo que, que, que aparte era productor de Castelo en, uh -huh. en Mirá lo que te digo, si yo no me equivoco Así es, vayamos a escuchar más música, Por más favor, música ¿verdad? de Gillespie y luego seguimos con Subcurrículum Vitae en radio Escuchemos Ultra Deformé último tema de su primer disco <risa> Sigamos con el currículum Vitae de Gillespie. De sí, por favor. Nuestro compañero de, de Nacional Rock. Por lo mí, menos compañero mío, porque ustedes no, no están en la Rock. Yo no participo de Radio, pero le, le, la escucho y le, deseo, le auguro, un, le auguro un, una gran buena aventura. currículum Vitae. Alguno sí. de los programas donde formó parte. La almohada maldita en la Muy Rock bien, and Pop. Claro. A la mañana. Primera mañana de la Rock and Pop hace uno o dos años. Uh -huh. Falso impostor, estuvo seis años en Rock and Pop a la tarde. la vuelta. Uh -huh. Después estuvo con Bonadeo en Rock and Gold, uh -huh. en la red. También, bueno, ya lo habíamos dicho, con Adolfo Castelo en Mirá lo que te digo, también con Perín y Barragán. Y también entre el 2007 y 2010 junto a Barton y Dolina. Y ahora de vuelta. Uh -huh. En La Venganza será terrible. Y ahora de vuelta. Estuvo cuando estaban en Radio 10 y ahora en Radio del Plata nuevamente. Y en Nacional también estuvo un tiempito. Sí, al principio de todo. El comienzo. Después sí. vino Dorio. Luego vino Dorio por, porque es cuando Gillespie empieza a ser la primera mañana de la Rock and Popi y se le complican los horarios. Me imagino yo, ¿no? Esto no, no es que lo sepa, pero me imagino que debe ser. Y complicado, haber sido por eso. ¿no? Terminar un programa a las 2 de la mañana sí. y despertarse a las 5. Sí, claro. O seguir de largo. Claro. Además, también participó como el presentador del falso documental de Alejandro Molina. Recordando el show de Alejandro Molina, él hace Charles Ulanovsky. Uh -huh, en Canal Encuentro. Sí. Así que una carrera interesante, la de Gillespie, tanto en la tele, como en la radio, como en la música. Escuchemos The Man de su disco Ultra Deforme.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 Concedimos de este segundo bloque... ...dedicado a Guilespi con El Lami... ...y ahora... ...las noticias en Radio Nacional... ...Los Cuatro Fantásticos... ...dos horas de música... ...en la madrugada de Nacional... ...hemos superado ya las 5 de la mañana... ...hemos superado la mitad... ...de este programa... ...y sin embargo usted sigue ahí... ...o empieza, recién se engancha... En Radio Nacional, la radio pública, la de todos los argentinos, la que usted, señora, señor, paga cuando paga los impuestos. Estamos haciendo un programa que se llama Los Cuatro Fantásticos y que se emite de 4 a 6, los días domingos. O sea, cuando termina el sábado, empieza el domingo, después de Marmurek y Rimavicius con Plácido Domingo, después del Revuelto Gramajo y antes de nuestro ídolo, el señor Omar Moreno Palacios, Los Cuatro Fantásticos, un programa que intenta musicalizar estas dos horas. Mi nombre es Nicolás Rosinski y presentaré a mis compañeros de mesa según su apodo en el colegio primario. Pitu le decían en el colegio primario, dada su afición a la célebre serie Los Pitufos, el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosinski. Muy bien, ¿cómo está usted? Todo bien. Me alegro mucho. ¿Cuál era su pitufo favorito? Tontín. Sí, claro. Y le pintaba de, de celeste, previamente. Es como el medo también. Uh -huh. pintada de pitufo. Sin embargo, Pelusa le decían a Emiliano Brescia, vaya uno a saber por qué. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, bien, por suerte. Opera técnicamente este programa el señor Celso Miño, que se encarga de grabarlo. Este programa es grabado. Señora, escuche, este programa es grabado. Después nos dicen, no, yo, ustedes van en vivo, en realidad me están mintiendo, no, lo estamos grabando. Este programa. Quizás lo que confunde es que hay algunas veces que lo grabamos después de que sale al aire Hay veces que en general casi siempre lo grabamos antes Pero algunas veces, luego de que sale al aire, eh, es grabado este programa Decía que en el estudio Arturo Jaureche se hace tal faena Estudio Arturo Jaureche en Radio Nacional de la Radio Pública, acá en Maipú 555 Tiene vías de comunicación electrónicas también, Los Cuatro Fantásticos Por, Claro que no, claro que sí, perdón Somos ¿Por qué, modernos ¿Por qué no habríamos de tenerlas? Por eso tenemos blog. ¿En serio? Sí. Oh. ella blog tiene cuánto tiene de vida? ¿10 años? 10, 11 años. Más Algo que el así. programa. Más que el programa. Quinta temporada, dijimos, ¿no? Ya lo dijimos. Sí. Quinta temporada. No lo podemos creer. Igual que 6, 7, 8. Ah, arrancaron por, por nosotros. Claro. Nosotros le dijimos che. Qué buena idea. Tenemos un blog que es www. Los cuatro. Los cuatro. Fantásticos. Ah. Radio.blogspot.com Ahí puede encontrar programas viejos y nuevos. Lo puede escuchar. O descargar y llevarlo en el MP3 o en el Walkman. Puede no escucharlo también. también. Estamos en una democracia. Usted puede bajarlo y no escucharlo. No bajarlo y no escucharlo. Es difícil eh, no bajarlo y escucharlo. Excepto que usted lo escuche en vivo. Digamos, ¿no? También tenemos fotos ¿Sí? de todos las personas que forman parte de este programa y un video oh. prohibido sí. y de un integrante de este staff y bueno eso solamente y comentarios de los oyentes que nos gustan mucho los comentarios especialmente cuando vienen de otro continente claro porque somos así por ejemplo el asia sí de europa también nos encanta sí claro Si usted tiene Facebook puede buscar Los Cuatro Fantásticos Nacional, hacerse amigo, mejor dicho darle click al me gusta, que es más o menos lo mismo que hacerse amigo, y allí bueno, dejarnos comentarios, interactuar con nuestros oyentes, sugerencias, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Colombia, quiero sí. que hagan un programa con cuatro músicos colombianos. O vuelvan a invitar a Citadini, o vuelvan a invitar a Javier Vicente, ¿no? Grandes estrellas que han pasado por esta emisión. Es verdad. Por último, déjenme decirle que www.radionacional.com.ar es la dirección electrónica donde se puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo. Dígame un lugar del mundo, Lamardo. Córdoba. No, desde Córdoba. Ah, sí, desde Córdoba. Sí, claro que sí. Dígame usted otro. Hong Kong. En Hong Kong se puede escuchar Los Cuatro Fantásticos. Si usted tiene acceso a Internet, pone www.radionacional.com.ar y ahí nos escucha. Si es que encuentre un teclado que tenga el alfabeto el occidental alfabeto digamos, ¿no? Si, si no, se le va a complicar bastante. Eh, así es. Eh, y por último, Maipú 555, la dirección real, la dirección de concreto, la dirección de cemento y rulemanes, donde está la radio pública y usted nos puede mandar gacetillas, discos, eh, alimentos no perecederos, mascotas. No, mascotas no, por favor, ya tenemos. Ya te, todos tenemos un gato. Por lo menos, o más. Eh, ¿Algo más que tengamos que decir? No, me gusta eso de cemento y Rulemanes, para hacer un programa de heavy metal a la madrugada. No está nada mal, ¿eh? ¿eh? Sí, tenemos que decir que hoy hablamos de cuatro músicos que se dedicaron a la radio. Ya sonó Don Alfredo Cita Rosa, ya sonó Marcelo Rodríguez Gillespie. Faltan dos músicos más. El primero se lo trae Emiliano Brescia a la vuelta de... Esto. Un, dos, tres, cuatro. Los... Cuatro Fantásticos Seguimos aquí en los Cuatro Fantásticos escuchando músicos que aparte tengan que ver con la radio, que hayan participado de este medio tan maravilloso o que participen actualmente como es el caso de este músico que les he traído para compartir al igual que Gillespie, a quien trajo Rodrigo Lamardo Peteco Carabajal también es compañero nuestro aquí en Radio Nacional. En este caso, Peteco está en la folclórica, haciendo Los Carabajal. Programa dedicado, por supuesto, a la música de, del folclore, como no podía ser de otra manera en esa radio. Y de esa manera, es, al igual que Gillespie, entonces, son eh, eh, hombres que se dedican actualmente a esta profesión. Bueno, también lo tenemos, por supuesto, a Moreno Palacio, que viene después de nosotros, claro. pero ha sonado hace muy poquito tiempo, aquí hace dos o tres semanas nada más, ya lo hemos hecho. Hablamos un poquito de peteco, entonces, más precisamente, Carlos Oscar Carabajal Correa, así se llama, nacido el 25 de mayo de 1956, por si quedaba alguna duda respecto a su patriotismo, en la provincia de Santiago del Estero, provincia ligada al folclore, si las hay, junto a Salta, Tucumán, bueno, Santiago es una de las cabecillas de nuestro folclore, de nuestro folclore compositor, cantor y músico, él toca la guitarra, también sabe tocar violín, percusión, quena, es hijo de Carlos Carabajal, nada menos que el padre de La Chacarera. O sea que él es el hermano. En la chacarera. Él es el hermano, claro, el hermano de la chacarera, sí. sí Así se lo conoce. El hermano de la chacarera. Así lo presenta sí, en, en, los, en los conciertos. A los 18 años grabó su primer disco con su primo Roberto, que vendría a ser el sobrino de, de la chacarera. Ya lo Leguizamón Samón, quienes formaba el Santiago Trigo. Al poco tiempo, en el año 75, se sumó ya al grupo Los Carabajal participando en los festivales folclóricos más importantes de Argentina y de, de Latinoamérica y también anduvo por Europa y por África. Así comenzaba la parte más importante entonces de la carrera de Peteco Carabajal. Hemos traído un disco para compartir del año 2005 Primero, si les parece bien, escucharemos los siguientes temas. Los rastros de Juan Bagual y Borrando Fronteras. de Salabanca y el bailarín diferente Ciudades lejanas, domingos del alma En el puerto de unos ojos se amarra nuestra lloranza Abriendo la noche, volando fronteras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 Compartimos algunos de los premios ganados por Peteco Carabajal Ya que en este programa siempre nos gusta destacar los premios que ah, yo que lo Ron. compartíamos nosotros yo, yo ¿Está quiero acá, sí. no, le robó, no le robe sí, los premios no. al Peteco, por favor Tiene mucho. Ya se lo vamos a devolver al Peteco ¿eh? Tiene muchos, así que no, no sí. hay ningún problema Aparte de este, tal vez él se lo haya robado a sus compañeros no, de no. los santiagueños Premio que ganaron en el año 1990 El premio Consagración, mire lo que está que lindo, lindo premio eh. en el Festival de Folclore de Cosquín. Y también en el 95, otro de los premios importantes fue el premio Conex de Platino como mejor compositor de folclore de la década en la Argentina. Este, sin lugar a dudas, el premio más importante que ha tenido. Diez años después, año 2005 eh, premio Conex diploma al mérito como uno de los mejores compositores de la década. Así que dos décadas seguidos, eh, destacadísimo. El compañero Peteco Carabajal, decimos compañero porque está aquí en la FM Folclórica de Radio Nacional. Es autor de muchísimos clásicos, por ejemplo, Viejas Promesas, Entra a mi hogar, que lo escribió junto al padre de la chacarera, junto a su padre, Carlos Carabajal, Como pájaros en el aire, tema que le dedica a su madre, bueno, en fin, La estrella azul y tantos otros. Seguimos escuchando entonces a Peteco Carabajal haciendo Mi abuelo tenía un violín y mi abuela bailó la zamba. Mi abuelo tenía un violín carnavalero Cuando se ponía a tocar para esos tiempos Poalafar, lo volteas a la, par, lo a la no Hay cosa mejor para alegrar que el vino sonido de un violín. No pierde jamás su gran dulzor, suena con alma. Recuerdos había tocar en las trincheras. Serpentinas de todo color, alegrando el carnaval de ayer.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 we todos a bailar aquí de la banda de Santiago Suel. De noche brillaba el esplendor del violinero. Recuerde, sabía tocar las trincheras, trincheras que ya no han de volver. Del baile, del bombo y del violín. Nostalgia que me hacen recordar tiempos aquellos. Teniendo poco a la par, volví a la manquero Cuatro Fantásticos. El primer disco solista de Peteco Carabajal, decíamos que antes formó parte de los Carabajal, que formó parte de los santiagueños, bueno, el primer disco solista fue en el año 91, tras la muerte de Jacinto Piedra, el primer eh, disco solista se llamó Encuentros, fue editado por el sello Emmy, EMI, EMI. Participó en dos discos junto a Mercedes Sosa, realizó gira por toda Europa, estuvo por, en Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Suiza, tres años. Y también tuvo, es uno de los artistas, como decíamos, de Guilespia hace un ratito, que era convocado siempre por la gente del rock. Bueno, pasa con Peteo Carabajal, pero en el folclore, además de girar con Mercedes... Bueno, ha grabado o, o ha participado en conciertos con los Chalchaleros, Los Fronterizos, con la Sole, con los Tuku, con Teresa Parodio, Horacio Guaraní y tantísimos otros. Así que, bueno, esto es una parte. ¿Tocó con, con Heredia también? Seguro. Ah. También es un. Peteco es una conexión con el rock, ¿no? Con la generación del rock. Cuando toca con Divididos. Claro. Por ejemplo. Escuchamos el último tema de Peteco Carabajal de Esta Madrugada, tema dedicado a Diego Armando Maradona, uno de los temas, hablando del rock, no tantos temas rockeros tiene dedicado Maradona. Bueno, en este caso escuchamos uno de Folclore, La Canción del Brujito. Panes dorados por la luz que viene desde el fondo del universo, genio del hambre y la esperanza juegan junto a tu corazón, no los olvide nunca, juega por él. De esta manera nos vamos a la tanda y luego volvemos con más de los cuatro fantásticos aquí en Radio Nacional. Un, dos, tres, cuá. Los cuatro fantásticos. La música a la salida del sol. Los, los cuatro fantásticos. Último bloque de los cuatro fantásticos en Radio Nacional, la radio pública. Hoy hablamos de cuatro artistas que también se dedicaron a la radio. Ya sonó Alfredo Zitarrosa, sonó Marcelo Rodríguez, más conocido como Gillespie, y recién Emiliano Brescia nos traía a Don Petico Carabajal, compañero de Radio Nacional Folclórica. Tenemos en el último bloque eh, el llamado bloque fantasma, en el que aprovechamos sobre todo para escuchar más música. Del artista que seleccionamos Y hablar menos nosotros Y dejar que hable el artista por sí mismo Hemos traído Quizás, yo siempre digo que el artista que traje yo Es el más grande de todos, déjenme decir que para mí Hoy el artista más grande de todos ha quedado en el fantasma Por suerte, es así porque Vamos a escuchar más música de él, se trata, claro que sí De Don Hugo del Carril Conocida ya Su historia, su carrera como locutor Una carrera, una historia Que tiene alguna eh, similitud con lo que hablábamos de Cita Rosa empieza él como locutor, luego se hace cantor y lo escucharemos aquí hoy en Los Cuatro Fantásticos para cerrar. ¿Qué suena de Hugo del Carril eh, Rodrigo Lamardo? Lo primero que va a sonar es Los Muchachos Peronistas. Qué linda canción. Y luego escucharemos otras canciones tan bellas como Gira Gira, Nostalgias y Milonga Sentimental Seis, Los Cuatro Fantásticos. Cuando la suerte que grena, vayan despacando, se largue parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Want nooit meer ni feest, hier de aarde, dejándose al sol. Want raken los tamangos, buskando que te haga borrar. De indifferenciën van het y recién sentir. que todo es mentir vergeven als je het y meer mundo nada le het niet niet meer weet. Als je het niet meer weet. Als je het niet meer weet. Quando estén seca las pinas de todos los que vos aperfas, buscando un pecho for para morir a un abrazado, te larguen para de sin chare, pero mi poquia mí, quando mangiese a tu lado, se fuera la ropa, que vas a dejar. Te acordarás de teodanio que un día cansado se puso a labero. Verá que todo es mentira. Verá que nada es amor. En al mundo nada le importa. Zie er. Aunque te quiebre la vida aunque te muerda un dolor no esperes nunca una ayuda de una mano por un Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Es más que amor, es sufrir Y aquí vengo para eso Pa' borrar antiguos besos en los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día Porque causé siempre mía Esa cruel preocupación Hierop por los dofjes kopalezare, para olvidar mi aspiración, y más la vuelvo a recordar. Los talleres, escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca, como fuego, su respiración. Angustia sentirme abandonado y pensar que para su lado por otro, por hablará de amor. En yo no quiero rebajarme ni pedirle y llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Deze vicirie soledad veré caer las rosas muertes de mi juventud. Gij si me mando tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Dora, mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin esperanza. Si la copa trae consuelo, aquí estoy con mi velos para ahogarlos una vez. Quiero emborrachar al el corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Tot ziens, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca, como un cuerpo, su respiración. Angustie, de sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado, pronto, pronto, te hablará de amor.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 Los Cuatro Fantásticos: Milonga para recordarte, mi longa venderte u, no se quejan llorando, yo canto pa no llorar. Tu amor se secou de golpe, en nu, dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer, varón, oh, quererte, mucho varón, padecierte el bien. Para un olvidar agravios Porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risas Verme tirado a tu fe. es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición o jugar en una vaga la suerte de una pasión pero no es fácil cortarse los vientos de un betejón cuando están bien amarrados al palo del corazón varón pa' va quererte mucho varón pa' decirte el bien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 Ni longa para que nunca la canten en tu balcón, Pa que venga con la noche y se vaza con el sol. Van decirte que sí a veces o pa gritarte que no varón por quererte mucho varón pa decirte el bien varón pa olvidar agravio porque ya te perdoné tal vez no lo sepas nunca tal vez no lo puedas creer tal vez de prado, querrisa, de verme a tu pie. Escuchábamos la marcha de los muchachos peronistas Luego Gira Gira, luego Nostalgias Y cerraba milonga sentimental En este bloque dedicado a Hugo del Carril Hoy en Los Cuatro Fantásticos hablamos de cuatro artistas Que además de la música se dedicaron a alguna, de alguna forma a la radio Hugo del Carril, también hay que decirlo, no solo a la radio, sino también a, a la dirección, producción y actuación de cine. El Orson Welles argentino, ¿no? Con enormes películas como Las aguas bajan turbias o como las, La piel de zapa. Grandes obras, las de Hugo del Carril, donde actuaba, dirigía y producía. ¿Qué es lo que suena a continuación, Emiliano Brescia? Va a estar sonando chorra Mano a mano, y por último, para cerrar el bloque dedicado a Oguito del Carril, Silbando. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palpera, mi afanaste hasta el color... En seis meses me comiste el mercadito, el puestito de las ferias, la ganchera el mostrador. Chorra, me apanaste hasta el amor. Oh, ahora tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón, lo que más nunca me da. Es haber sido een moeilijke ziel is, een En En Y tu viejo, ese guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me vos está en canas para antuar como toma gente de la camorra, profesor de cachiporra, manlandrique estafador, entre todos me pelaron con la cero. Tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar Se trajeron vos, la viuda y el guerrero Lo que me costó diez años de paciencia y de lugar. Chorra, vos, tu vieja y tu papá Oh, ahora Cuídense porque anda suelta Si los cachalos da vuelta No les da tiempo a rajar Lo que más nunca me da Es haber sido Tají Rechiteer, en mi tristeza te boek en veo que ha En mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuencia, y yo sé que mi has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer, sedia el fuego de remanche, quando vos pobre percanta, gambeteaba la pobreza en la casa de peso, hoy só toda la bacana, la vida te ría y canta, los borracos de lotario, los jugas a la marchata, como juega el gato manda con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, engrupió los otarios de las amigas el gavión, la bilonga entre magnantes con sus locas tentaciones, donde triunfan y en mi loquer heb je enterado, muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has solo lo que has hecho, ni lo que hará. Los favores recibidos, de lengua pagado. Y si alguna deuda, chica, sin querer, se me ha olvidado, en la cuenta de los años que tenéis. De la carga. Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y pedazos. ...que el vagar que te acamala tenga peso duradero... ...que te abracen las paradas con compadres y ...y que digan los muchachos, no seas una buena mujer... ...y mañana cuando seas mueve mueble viejo... ...y no tengas esperanzas en el pobre corazón... ...si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo... Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión Los Cuatro Fantásticos Cajem paracas sol el cielo es más azul y me el canto del barco italiano azul muerte sin aun en la sombra parpadea y en un sahuante tal galán hablando con su amor. Y be fondo de todo, y miento el lánguido la vento puede contra el acento. De een bonden tot elkaar dien, die kloofen el, el door de al perro vaga rond, een reu bedient afund, als canción. Una calle, un farolía y rodando sigilosa la sombra del hombre aquel a quien quiso tan abeja ingrata mosa, un quejido y un guerito mortal. De somber, el rumbro, con que un fagot a su tajo pata. Y desde el fondo del do, gimiendo el angido lamento, el eco trae el sento de un monótono acordeo. Y cruce el cielo el duela de algún perro y un reo de dicha silbando esta canción y de esta manera se termina el programa en el día de hoy hemos escuchado a cuatro artistas que se dedicaban también a la radio primero fue Alfredo Citarrosa, luego Gillespie, más conocido como Marcelo Rodríguez Luego Petico Carabajal y cerraba el más grande de todos para mí, el señor Hugo del Carril. Eh, mi nombre es Nicolás Rosinsky, me despido con una reverencia y un paso de murga del señor Emiliano Brescia. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo. Y consulto a nuestro, a nuestro oráculo predilecto, el señor Rodrigo Lamardo, a quien sacudo y de sus ojos me sale la siguiente respuesta. Al mundo le falta un tornillo.